Para el creyente, la oportunidad de decidir entre lo malo y lo bueno no representa dificultad. Tener que decidir entre lo bueno y lo mejor es más complicado. Pero, ¿qué hace usted cuando tiene que decidir entre lo mejor y lo mucho mejor? Hoy, aquí, en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya examina lo que la Palabra de Dios enseña al respecto. De su serie... Adelante, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, con ustedes, el Dr. David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje. Escoja, disminuya sus distracciones. Gracias por acompañarnos hoy. Al empezar nuestra consideración de este nuevo tema de nuestra nueva serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana. Quiero recordarle que hay otros recursos disponibles para usted. Tenemos una hermosa guía de estudio que hemos preparado para esta serie de lecciones y, por supuesto, en español. Usted puede obtenerla. También tenemos un paquete de discos compactos. Cuando usted visita nuestro sitio web, momentodecisivo.org, ahí lo hallará visiblemente presentado todo. Puede ordenarlo, además de otros recursos. Incluso puede usar la guía de estudio para enseñar o darla a un grupo pequeño de estudio bíblico o para su estudio personal. Ahora, vamos a hablar de las distracciones y cómo es importante que las reduzcamos al mínimo al planear y avanzar hacia el mañana. Así que, abramos la Biblia y nuestro corazón a esta verdad. Pocos meses antes de que los Estados Unidos de América entraran en la Segunda Guerra Mundial, un joven marino de Ohio llamado Walter Osipov se embarcó en un aeroplano DC-2 de transporte. Él y otros marinos iban en un ejercicio rutinario de salto en paracaídas, y el piloto Harry Johnson despegó y se elevó hacia el hermoso cielo azul de San Diego. Nueve hombres saltaron del aeroplano y entonces sobrevino el desastre. Osipov estaba cerca de la puerta cuando la cuerda de apertura se enredó en algo y se estiró. El paracaídas se abrió y él salió disparado del aeroplano como si fuera un proyectil, estrellándose contra el costado del avión. El impacto le rompió dos costillas y le fracturó tres vértebras. Y mientras Osipov se precipitaba hacia tierra, un tirón violento lo detuvo de súbito y lo lanzó hacia atrás. El paracaídas fue a enredarse en las ruedas del aeroplano y el desventurado marino se halló colgado como a cinco metros debajo de la cola del aeroplano. Literalmente, estaba colgando de un hilo. Y las cosas empeoraron. Las correas del paracaídas que sujetaban el pecho y una pierna se habían roto. Así que Osipov colgaba en el aire, cabeza abajo, suspendido por una sola correa que se había deslizado hasta el tobillo. Su peso... Ponía tremenda presión en el aeroplano y el piloto batallaba para impedir que cayera en picada. Además, Johnson no tenía contacto por radio y los otros hombres en el aeroplano no podían hacer nada por su compañero. El marino colgando, herido y aterrado, se esforzaba por mantener sus ojos firmemente cerrados por el viento. La sangre corría por su casco, estaba atascado y enfrentaba una muerte certera. Voy a decirles el resto de la historia más adelante. Pero por ahora, quiero que se imaginen cuán desvalido se sentía Walter Osipov. Quiero decir que usted tal vez no haya estado colgado de un avión, pero se ha hallado, como todos nosotros, sintiendo como si su vida hubiera sido puesta de cabeza. Tal vez se sintió que se hallaba al final de la cuerda, estirado hasta el punto de ruptura. o atascado en una situación de la que no había escape. Por lo general, no es tan dramático como experimentó nuestro amigo marino, pero sentirse impotente para cambiar algo es real, y eso puede dejarlo a uno helado en el sitio. Los escritores lo llaman un bloqueo de escritor. Los atletas lo llaman un desplome. Los economistas lo llaman estancamiento. Los pastores lo llaman agotamiento. Los nadadores lo llaman flotar. Los corredores de automóviles lo llaman patinar las ruedas. Los comerciantes lo llaman letargo. Los científicos lo llaman inercia. Los jubilados lo llaman el síndrome de todos los días un sábado. Los marineros lo llaman calma chicha. En ciertos puntos en la vida, uno se siente incapacitado y atascado, incapaz de lograr impulsarse hacia adelante. Algunos de los más grandes personajes en la Biblia quedaron inmovilizados por un tiempo. Moisés... estuvo atascado en un lugar remoto del desierto por años, sin tener ni idea del futuro que Dios tenía para él. Éxodo 3.1 Noemí se vio atascada en Moab después de la muerte de su esposo y sus hijos, Ruth 1.5. Pedro se vio atascado en un ciclo oscuro deprimente el día antes del domingo de resurrección, Mateo 26.75 El apóstol Juan estuvo exiliado en la isla de Patmos, solo y sin poder continuar su ministerio o por lo menos así lo pensaba. Apocalipsis 1.9 Pero, como ve, usted fue creado para una vida siempre fructífera, floreciente, prosperando, según Jesús, en Juan 10.10. 10. Lo dice de esta manera. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En 1 Corintios 15.58, el apóstol Pablo proclama, así que, hermanos míos, Amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted no puede quedarse atascado y vivir en abundancia al mismo tiempo. No puede estar enfurruñado y mantener a la vez su fervor espiritual en el servicio a Dios. No puede quedarse inmovilizado y a la vez entregarse por completo a la obra del Señor. Así que, ¿Cómo puede uno librarse del banco de arena y volver a navegar en aguas abiertas? Tengo algunos pensamientos que quiero darle. En primer lugar, considere qué es lo mejor. Empiece aceptando el hecho de que no todo es igualmente importante. Casi todo adulto batalla con eso hoy. Nos dejamos distraer tanto por los montículos de hormigas que no podemos acometer la montaña. Pero tenemos que recordar que no toda actividad es vital. No toda situación es eterna. En su parábola del sembrador, Jesús dijo, según Mateo 13, 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Puede usted identificarse con esto? Yo puedo. Quiero decir... El Señor ha sembrado en nuestros corazones la semilla de su palabra, pero no es tan productiva o fructífera como Él lo quisiera. Así, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan su obra en y a través de nosotros. Muy a menudo, nuestra incapacidad de avanzar hacia adelante se debe a la falta de prioridades. Ni siquiera consideramos que algunas cosas son más importantes que otras. Si no ordenamos las prioridades de nuestra vida, no podremos cribar el afán de este mundo. Podemos quedarnos paralizados por las cargas y las obligaciones y el ajetreo. Al tratar de hacerlo todo, uno acaba no haciendo nada. Esta parálisis por análisis puede devastar su ánimo y su salud emocional. Greg McKeown, en su libro titulado Esencialismo escribe. La palabra prioridad entró en el idioma inglés en el siglo XVI. Estaba en número singular. Quería decir, la primera de las cosas previas. Siguió en género singular por los próximos 500 años. Solamente en el siglo XX acuñamos el plural del término y entonces empezamos a hablar de prioridades. De manera ilógica, razonamos que al cambiar la palabra podríamos alterar la realidad. De alguna manera, ahora podemos tener múltiples cosas primeras. La gente y las compañías de rutina están tratando de hacer esto. Un dirigente me contó su experiencia en una empresa que hablaba de PRI 1, PRI 2, PRI 3, PRI 4 y PRI 5. Esto daba la impresión de que muchas cosas eran la prioridad, pero en realidad, nada lo era. Así que usted tiene que aprender a considerar qué es lo mejor No todo es igual de importante como todo lo demás. A fin de disminuir sus distracciones, tiene que poner en orden sus prioridades. En segundo lugar, aclare qué es lo mejor. Una vez que han entendido el significado de las prioridades, el próximo paso para salir del atasco es en realidad decidir qué es lo más importante en su vida. Para hacer eso, necesita la claridad de saber lo que es lo mejor. Empiece preguntando qué es lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para él? ¿En qué necesita enfocarse en su vida? ¿Y qué es lo que tiene que empezar a dejar fuera? Para generar impulso, evalúe sus actividades. Deje fuera las cosas de menos importancia a fin de mantener las que valen más. No puedo darle una lista al pormenor de lo que debe ser importante para usted, pero en Marcos 12.29, Jesús nos da tres principios que deben ser centrales en la vida de toda persona. Leamos este pasaje. Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús, destiló el contenido de todo el Antiguo Testamento en una prioridad suprema y abrumadora. Y esa prioridad es el amor. Le adscribe a esta prioridad tres aplicaciones. Sin entender esto, es imposible avanzar hacia adelante. El amor, según Dios, define el amor. Es la prioridad última de la vida. En primer lugar, la prioridad de amar a Dios. La primera prioridad es amar a Dios Deuteronomio 6.5 lo dice de esta manera, Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesús citó eso en Marcos 12. Más que cualquier otra cosa, para esto fuimos hechos. Es para esto que fuimos hechos, para abrazar de manera apasionada, práctica a Dios y todos sus atributos, todas sus virtudes, todas sus gracias, Abrazarle con un corazón desbordante de emoción y pasión ardientes en nuestra vida. Eso afecta a todo lo demás que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Así que número uno, su primera prioridad es amar a Dios de todo corazón. En realidad, usted no puede avanzar nada mientras no haga eso, porque ese es el objetivo culminante de todo creyente. Pero Jesús respondió a la pregunta que le plantearon dando más de lo que le habían pedido. Jesús dijo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con la misma prioridad de amor, hay una segunda aplicación y es la prioridad de amar a otros. Debemos amar a nuestro prójimo. Y aunque usted no lo crea, tenemos algo así como 8 mil millones de ellos. No podemos conceder ni cuidar personalmente a cada uno. Pero el Señor sabe exactamente cómo dirigirnos a aquellos a quienes debemos servir. Como ve, amar a otros... es compartir con los que nos rodean la compasión de Cristo. La Biblia dice en Romanos 13, 8, «No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor». Y en Gálatas 5.14 Pablo escribe, «Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo». Justo cuando estaba terminando la preparación de estos mensajes, nuestro mundo quedó estremecido por la pandemia del coronavirus. Ustedes saben los detalles de los horrores y devastación que causó esta plaga. Todos la hemos vivido y nos ha afectado a todos. Como en todas las calamidades y tragedias, tuvimos que tomar algunas decisiones. Las personas de nuestra congregación escogieron usar esta pandemia como una oportunidad para amar a nuestro prójimo. Así que, Uno de nuestros ministros, de mayor antigüedad, organizó la provisión de alimento para la gente de nuestra comunidad. Cada semana repartíamos más de 50 mil libras de alimentos. Dábamos a miles de familias provisiones de cosas básicas, artículos esenciales, un galón de leche a cada una. Más de 60 de los nuestros se reunían todos los viernes, poniéndose sus respectivas mascarillas y guantes, y ponían en los maleteros de los coches la dádiva de amor mientras las personas conducían por los lotes de estacionamiento de nuestro plantel. Centenares de emails, cartas y llamadas telefónicas nos ayudaron a darnos cuenta de lo que significó eso para los que lo recibieron. Tal vez el mayor beneficio de toda esta iniciativa fue simplemente el inmenso gozo que presencié en las vidas de los que estaban ayudando en el reparto. Verdaderamente es más bienaventurado dar que recibir. Y amar al prójimo no es algo que uno siente. Amar al prójimo es algo que uno hace. Santiago 2.8 dice...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 Constantemente nos comprometemos demasiado y las cosas mayores quedan atrás. Por supuesto, hay mucho más que la Biblia enseña respecto a cómo podemos enfrentar las distracciones que nos salen al paso. Diremos más el día de mañana al continuar nuestra consideración del tema. ¡Escoja! ¡Disminuya sus distracciones! Quiero mencionarle nuevamente que, para esta serie, Avance, descubriendo la presencia y propósito de Dios en su mañana, tenemos a su disposición el juego de discos compactos con las grabaciones de estas lecciones. También, hemos preparado la correspondiente guía de estudio. Esta guía le ayudará a estudiar de manera personal estas enseñanzas y lo que dice la Biblia sobre este tema. También, Puede usar la guía de estudio para la reunión de su grupo pequeño o para su clase de estudio bíblico, si la tiene. Esperamos volver a verlo el día de mañana, a esta misma hora y por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.